Muchas gracias y buen día para el intendente Luciano Di Napoli. Hola, Estamos aquí en el sureste de la ciudad de Santa Rosa, sobre la calle Gaich. Ayer informábamos de, de este problema que hubo en el asfalto sobre la calle Gaich, esquina Savioli. Esto es a unas tres cuadras de circunvalación. Es el ingreso. o la última parte del egreso a los barrios sociales del sureste de la ciudad de Santa Rosa. Hubo un inconveniente en el asfalto, eh, la lluvia última del fin de semana hizo que eh, se socavara un gran pozo que había hace unos días y eso eh, lo que hizo fue que media calzada de, sobre la calle Gaich se rompiera, hubiera un cráter importante, la municipalidad de Santa Rosa colocó un vallado que tapaba la mitad de la calle, había que pasar por un solo carril de esta de Esta calle que es muy, pero muy transitada, como les decía, porque es el único ingreso y egreso asfaltado completo hacia los barrios sociales del sureste. Esto hizo que anoche la municipalidad colocara un vallado a una cuadra casi en la esquina de Río Quinto y la otra eh, casi Luther King, porque en estas dos cuadras en este momento hay personal de la Dirección de Agua y Saneamiento trabajando en el lugar. Lo que hicieron fue. hacer un pozo más grande del que había para poder compactar y mejorar todo todo este este cráter que se hizo y después de esta de esta intervención que están haciendo desde el personal de la dirección de agua y saneamiento van a dejar un entoscado que va a estar un par de días para saber si no hay ningún inconveniente con el caño de agua que corre eh, por la calle que la cruza la calle Gaich, esquina Savioli y después la eh, la dirección de vialidad va a colocar va a volver a, a este a faltar una parte que es alrededor de un metro por eh, lo largo que tiene la calle de Gaich en la esquina de Savioli. Importante esto para saber que por estas horas hay un corte en la calle Río Quinto. Eh, si uno sale de los barrios sociales como para la circunvalación, hay que desviarse para la izquierda o para la derecha para poder acceder a la avenida de circunvalación. Eh, no pasó nada más que eh, este que se hizo este cráter, pero no se rompió ningún caño, no hubo una pérdida de agua, que eso es importante para, para la barriada, y lo que está haciendo ahora, recién, recién nos decían también parte de, de, de las personas encargadas de esta obra, es que van a romper un poco más sobre la calle Savioli para asegurarse que los caños no están rotos, van a volver a, este, a compactar con piedras y eso después se va a reafaltar. Importante que eh, se arregle con rapidez este, este inconveniente porque, como decía, es una de las calles más transitadas de Santa Rosa. Esto va a llevar por lo menos hora, hora y media más. Hay que pensar que hasta el mediodía no va a estar habilitada por completo la calle Gaich. Ya después va a haber una habilitación normal de esta calle y en unos días esta esquina va a estar de nuevo asfaltada.